Cuentos de hadas españoles. Los tres príncipes. Era así una vez, en el reino de New Lancourt, un rey llamado Omar. Tenía tres hijos: Odín, Oscar y Oliver. Odín era el mayor y le encantaba pintar. Pasaba todo su tiempo en el bosque del reino, donde creaba hermosas pinturas. El segundo príncipe, Oscar Aunque talentoso, era extremadamente voluble Ya que a veces quería ser pintor Otras veces médico E incluso bailarín El más joven, Oliver Era malcriado y grosero Regañaba a todos los sirvientes Y nunca estaba satisfecho con sus servicios El rey Omar estaba muy preocupado Sus tres hijos eran hombres adultos Pero no estaban preparados para asumir ninguna responsabilidad. Un día, decidió llamarlos ante él. Hola, padre. ¿Nos has llamado? Sí. Queridos hijos míos, he servido a este reino con todo lo que tenía y ahora me gustaría viajar por todo el mundo. Así que quiero que vosotros asumáis la responsabilidad. Padre... Lo siento, pero aún tengo que encontrar mi verdadera vocación. Todavía lo estoy intentando y realmente agradecería que no me metieras tanta presión. Pero, oye, Oscar... Lo siento, padre. Odin, Oliver. Padre, sé que crees que estoy listo para asumir responsabilidades. Y honestamente, yo también, pero no soy el mayor. ¿No debería ser Odín quien lo asuma ahora? Sí, pero podrías intentar ayudarle, ¿no? Um, no, gracias. Prefiero jugar con mis amigos a hacer un trabajo administrativo aburrido. Diciendo eso, Oliver se fue. Un triste rey Omad se volvió hacia Odín. Odín, mi primogénito, ayuda a tu padre... Pero padre, ya te lo he dicho antes, no tengo interés en convertirme en rey. Lamento mucho decepcionarte, pero quiero irme a Roma y ser pintor. Con el corazón encogido, Odín se volvió y se alejó. Tan pronto como salió por la puerta, Omat levantó la vista enojado. Ay, te dije que esto no funcionaría. Mis hijos son los últimos en caer en esas tonterías emocionales. Debería haberles ordenado que hicieran lo que quiero Y de detrás del candelabro apareció un hada Se llamaba Quito Cálmate, mi rey ¡Qué fácil es decirlo! No eres tú la que intenta hacer que tres adultos crezcan para gobernar un reino <risa> ¿Y entonces por qué no intentas jugar a su mismo juego? ¿Y eso qué es lo que quieres decir? Eso suena muy divertido. Muy bien, Kito, hagámoslo. Ese mismo día, el rey se acercó a Oliver. Hola, Oliver. Admirando tu espada por lo que veo. ¿No es una espada magnífica, padre? ¿Y es tan brillante? <risa> ¿Pero de qué sirve una espada limpia que nunca llegarás a usar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Por supuesto que la usaré! ¿Por quién? ¿Tú? Oh, oh, oh, oh, oh. Mi hijo solo tiene 19 años. Eres fuerte y valiente para tu edad. Pero no te preocupes, estarás listo cuando tengas 60. ¿60? Espero poder ser rey antes que eso. ¿Un rey que no quiere pasar ni siquiera por el entrenamiento para hacerse rey? Hijo... Tienes un largo camino por recorrer antes de ser rey. Como ya te he dicho, creo que será a los sesenta. Oliver se sorprendió al ver lo que su padre pensaba de él. Estaba muy enojado. <risa> ¿Mm? oh, <risa> bueno, ¿ha funcionado? Tan fácil como quitarle un caramelo a un bebé. Todo ha empezado ya. <risa> no es nada divertido. Espero que tu plan funcione. <risa> ¡Claro que sí! Pronto surtirá efecto, mi rey. El rey fue a ver a su segundo hijo y encontró a Oscar rodeado de macetas. ¡Padre, mira! He encontrado un nuevo pasatiempo, la jardinería. Es divertido, ¿verdad? ¡Oh, bien, hijo mío! He venido a decirte que no te obligaré a asumir responsabilidad real ninguna. ¿En serio? ¡Eso es genial! Quiero decir, es obvio que no estás destinado a ser rey. Un rey siempre está seguro de lo que quiere. ¿Cómo? Pero yo estoy seguro. Bueno, supongo. Por supuesto. Seguro que a la gente le encantaría un gobernante que no puede decidir entre ser un rey o ser un bufón. Bueno, disfruta de tu nuevo hobby, hijo, jardinero. ¿No cree que estoy lo suficientemente seguro? Muy bien, desde mañana mismo le demostraré que está equivocado Finalmente, el rey fue a ver a su hijo mayor, Odín ¡Vaya! ¡Es realmente magnífico! ¡Oh! Pues gracias, Odín No sabía que todavía tenía ese aspecto <risa> ¡Oh, lo siento, padre! Me refería al rosal que tienes detrás No importa, Odin. Quería preguntarte si te gustaría pintar algo que no sea un bosque. ¿Cómo? Pero, ¿qué tienen de malo mis pinturas? Bueno, quiero decir, tiene tantos... Eh, árboles y arbustos y árboles. ¿Por qué no intentar pintar montañas o paisajes? Algo diferente, un poco... Más desafiante Vaya, esa es una gran idea Mañana partiré para pintar nuevos lugares del reino Y gracias por ser tan amable <risa> ¿Y qué otra cosa podría ser un padre? <risa> Ahora es tu turno, Quito Yo ya he hecho mi parte Al día siguiente, Oliver se disfrazó Y salió del palacio caminando Voy a demostrarle algo a mi padre Sin embargo, no se dio cuenta de que Quito lo estaba siguiendo Pronto se encontró con una anciana Que llevaba una cesta de manzanas ¡Aquí llega mi oportunidad! ¡Yuhu! ¡Oh, no! Joven, podrías... ¿Ayudarme? ¿Yo? Pero si eres tú la que lo ha dejado caer. ¡Oh, qué grosero! Incluso el rey sería más amable que tú. Esto sorprendió al joven príncipe, ya que nadie le había hablado así nunca. Ah, uh, lo... lo siento. Lo siento mucho. Bueno, al menos te estás disculpando. Oliver estaba tan confundido que comenzó a recoger las manzanas para la anciana. Bueno... Y ahora además me ayudas, muchas gracias Ella le dedicó una gran sonrisa y se fue Oliver continuó vagando, pensando profundamente mm, Esos soldados están teniendo una conversación interesante Llevemos a nuestro pequeño príncipe allí y ¡ya! ¡Oh, mi espada! ¿Espada? ¡Oh, soldados! Oliver se acercó y escuchó su conversación. ¿Qué hacemos? ¿Crees que nos atacarán? No lo sé. ¿Deberíamos humillarnos? ¿Humillarnos? Cuando hay un enemigo, nosotros atacamos. <risa> ¿Qué le pasa a este chaval? No puedes atacar solo a un enemigo. Sí... Eso llevaría a la guerra, piensa en la gente del reino <risa> No te preocupes, chico Estas cosas son asunto del rey y de su ejército Y de los príncipes también Al escuchar esto, Oliver se sintió avergonzado Nunca pensé que tuviera tanto que aprender ¿Es cierto que padre se encarga realmente de tantas responsabilidades él solo? ¡Ay! <risa> Está funcionando. Ahora por el próximo. Oscar estaba paseando por otra parte del reino. Esto es muy emocionante. ¡Oh, pintor! Mm. Hmm. Definitivamente podrías pintar algo mejor. A medida que avanzaba, Quito de repente vio a un grupo de artistas. Sentados, tristes. Ella sonrió. ¡Sí! Oh. Oscar escuchó el sonido y se acercó a ellos Artistas, pero ¿por qué estáis tan tristes? Bueno, nuestro rey ha llamado invitados importantes de reinos vecinos Y no sabemos si nuestro baile es suficientemente bueno Queremos dar a los invitados un buen espectáculo ¡Ah! Bueno, yo bailo bastante bien. Dejad que os ayude. Y entonces bailó y les enseñó un gran show. Al final, todos los artistas estaban de buen humor, listos para el espectáculo. Gracias, joven. Realmente lo necesitábamos. Espero que vengas a vernos actuar. ¡Adiós! Oscar se sintió muy feliz de haber ayudado a alguien usando sus talentos. Si uso mis otros talentos para ayudar a más personas... Tal vez dirigir el reino no sea una mala idea. Sí, solo queda uno más. Kito buscó a Odin y lo encontró sentado cerca de un río. Oh, no. Debería cambiarlo a otro lugar. Ah, este lugar es increíble. Ya casi he terminado de pintarlo. Ahora, ya solo tengo que... Ahora. Oh, no. ¡Mi pintura! ¡Se ha embarrado toda! ¡Ah! ¡Tendré que irme a otra parte! Así que cogió sus pinturas y su caballete y se alejó. ¡Ah! Este lugar parece estar bien. ¿No hay fenómenos adversos aquí? Comenzó a pintar y casi había terminado. Cuando pasó un hombre que llevaba un balde de agua. Más cerca, más cerca. ¡Ahora! Uh. Oh, oh, oh, oh, oh. El agua del cubo se derramó por toda la pintura Odín ahora estaba furioso ¿Qué has hecho? Solamente quería pintar una hermosa escena Lo siento mucho, joven Pero si quieres pintar una bonita escena puedo decirte a dónde deberías ir Es un sitio lleno de enormes prados verdes y hermosos tanques donde nadan grandes cisnes Eso suena genial, dime, ¿eso dónde está? El hombre dirigió a Odín hacia el lugar y él corrió rápidamente ah, ah, Ya he llegado, finalmente Pero espera, aquí no hay nada más que tierra seca y matorrales ¡Ese hombre me ha engañado! En ese momento, una joven vino caminando por el sendero. Oye, chica, ¿puedes llevarme al lugar donde hay hermosos estanques llenos de cisnes nadando? Este es el lugar. O lo fue, antes de que fuera golpeado por una gran sequía y la gente tuvo que abandonarlo. El rey no debe preocuparse por nosotros. Te equivocas. Al rey le importa mucho. Él simplemente no tiene ayuda. Odín, de repente, se dio cuenta de lo que había dicho. La chica no estaba interesada y simplemente se alejó. ¡Es horrible! Un lugar tan hermoso como este en ruinas, incluso después de que mi pobre padre se esfuerce tanto. Y fin. Mi trabajo ya está hecho. De vuelta en el palacio, el rey estaba sentado solo, soñando con sus vacaciones. ¡Ay! El sol brilla, ríos cristalinos, dulce agua de coco ¡Ah! ¿Cuándo me dirán esos malditos niños que están listos? ¡Padre! ¡Padre! ¡Estamos listos! ¿Ah? ¿Qué? Mmm... ¿Vale? Padre, hemos viajado por el reino y hemos visto lo bien que gobiernas Hemos visto que realmente necesitas ayuda y... Estamos listos para asumir nuestras responsabilidades El rey estaba tan conmovido que lloró en el acto Hijos míos, sabía que lo entenderíais ah. Y así los tres príncipes se unieron para gobernar el reino Lo hicieron bastante bien, ya que eran inteligentes y rápidos a su manera El rey, por otro lado, disfrutaba descansando en la playa, bajo el cálido sol. Esto sí que es vida. Y este agua de coco está realmente sabrosa, ¿verdad, Kito? ¡Ah! Oh, definitivamente, Su Alteza. Definitivamente. <risa>